Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. Recuerdo que mamá me dijo un día que la fama y el los contaríaste cuidado de la gente que confías hoy porque mañana la envidia los guía y son ellos quien llama a la policía ando llorar es necesario toda mi ayo quizá no te dure para en sus días hoy le pido a dios para que sea todavía hoy suave 2005 en el cantón un might de 70 pesos el repartidor rapero en venta de negocio suer 14 y ya lograba inalcanzable records lo produce maxo para que lo mezcle eco de la la que falla no tiene que orar rezando para saber si su hijo va a regresar si lo fueron a casar o ya se lo cargó la tira porque su hijo trae un Esta artista anda de gira, completamos México y nos vamos para USA. No hay más reventones, balas ni problemas con la ley, so jefita ni se crea lo que le cuentan por ahí. Me dijeron en la pinta ni te quiero ver aquí a menos de que tú nos traigas pa concierto de visita. Ven, hey, trabaja para tu morrito, sigue ayudándose a la jefecita, siempre humilde que en la vida es lo único que necesitas de tu música. Es mejor que viva el día loco, el tiempo nunca vuelve No te metas en broncas, los llamas y se resuelve Nunca permita que el sueño de usted lo trunque en otros Porque es el sueño de muchos, el Recuerdo sueño de nosotros El sueño de mamá somos. me dijo un día que La fama y el dinero es tonterías Ten cuidado de la gente que confías hoy Porque mañana la envidia los guía y sol Ellos que llaman a la policía, no Llorar es necesario Para que sea tu via o yo Sube el audio tu Aquí están de los de antes ¿Y cuántos se quedarían si yo no fuera cantante? Pienso, lo tomo en cuenta Voy sacando mis cuentas y sumo su falsedad Ellos quedaron en la resta Porque igual un día me arrestan para una investigación Por estas declaraciones que tiro en cada canción Pero si no lo digo yo, entonces ¿quién lo va a decir? Porque rapeo para vivir, no de escribir por escribir Ya sé que un día voy a morir y después ¿qué va a ser de secan? Al menos quiero que mi gente y que mis hijos sepan Que yo nunca tuve miedo De decir lo que pensaba Y que eran ellos y la música Lo que yo más amaba Si hay traición en la amistad La feria no reconcilia Que te quedas sin amigos Pero nunca sin familia Y aun si nadie me auxilia Me levanto como puedo Porque no existe nada peor Recuerdo, Recuerdo que, que mamá miedo, me dijo Confía no. que La fama y el dinero es tonterías Ten cuidado de la gente Que confías hoy Porque mañana le envidia Los guía y sol Ellos que me aman a Le pido a Dios para que sea tu día